The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bones scrawled upon the crump of pain. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride with a feeling of ease. He the knees. He briskly frisks the tommy remains, dropping a print. Out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 The help you go the comedy divine, the bulging eyes of puppets stole by the Pues buenas noches a toda la gente que está sintiendo ahora mismo la radio El libro de Ubieu, la Radio Cucaracha. En el 107.3 de la frecuencia modulada, ya sabéis, o si no, eh, a través de internet en www.radiocuca.org. Hoy viste, estuvo a un punto, tuve de, de, de, de entamar en pifia. No se me notó, seguramente a la pifia demasiado. No tela yo que quería que quería hacerlo de quería hacerlo de otra manera. Buenas noches a la gente, en primer bueno a toda la gente que me está sintiendo, pero especialmente a la gente que, que está en el chat. Eh, buenas noches a Fuku, que ya llevo un habitual. Y muchas noches a la West Drew, que la semana pasada ya a la West Nina, pero que ya la misma que se huyó, aunque se esconda. Bueno, pues no sé cómo pasasteis vosotros la semana. Yo paséla bastante bien, ¿eh? Paséla bastante bien porque, bueno... De algunas cosas que yo cuido buenas que FICI, ¿eh? dieron el solo resultado y salieron bien. Pasaron otras cosas malas, pero bueno, en concreto, digamos que llego les bien, llego les bien. ¿Sabéis lo malo que me pasó? Que me mandó, a, me fue a tomar por culo el, el, el ordenata. Sí, era una putada, porque bueno, yo soy mucho de, de, de ordenador ¿eh? yo estoy, tengo una pifia tremenda, tengo una pifia con esto de. con esto del internet sobre todo ¿eh? otras cosas igual no tanto pero oh, el internet estoy pifiadísimo pifiadísimo con ello y bueno pues pues no lo tengo no lo tengo porque tengo el ordenador estropeado pero por otro lado todavía ¿eh? está contento de que pase eso porque bueno pues qué qué mejor le puede ¿eh? puede pasar a un a un adicto que perder la, la posibilidad de, de de tener la la sotroga. bueno pues es sí, una manera guapa de De, de, librarse, de librarse de ello, ¿Eh? sí, que sí, joder, que digo vos lo yo y digo vos digo seriamente, pienso pienso así, nada, ¿eh? que sí, joder, hago la mala, vosotros también, ¿eh? yo lo mejor que puedo puede hacerse, que eso esto es una cosa, quitéosla de golpe, pero tiene que ser que vos la quitéis en sin posibilidad de, de llegar a ella, ¿eh? en un vale, sí que digo, bueno, yo soy alcohólico y deseo de beber, pero tengo el mueble de bar de. el mueble bar de la casa lleno de lleno de botellas, no pues eso no, porque entonces es fácil, eh, fácil muy fácil que, que acabes cayendo la tentación de metértelo otra vez. Yo, por ejemplo, fui adicto a alguna droga. ¿Eh? Y bueno, pues aguanté un tiempo, pero después el hecho de tenerla cerca de, de, de que otros la tomaran y tal, pues acabó haciendo que la que la tomara yo también. En este caso, la cafeína. Fui adicto, bueno, fui y sigo siendo esto Eso que dicen de que la visto no deja de ser visto nunca, hombre, nunca, nunca, no lo sé. Pero, pero si, vos sé de, si vos puedo decir que, hostia, que vamos, que no se será nunca, pero que yo... Y para muy para adelante, ¿eh? para muy para adelante seguro. Por mucho tiempo sigue siendo sigue siendo adicto, yo yo creo que, que soy adicto a la, a la, a la, a la cafeína y, y no sé si voy a serlo lupa siempre porque de verdad que cuesta un huevo pasar sin ella. Bueno, si hay que pasar paso, ¿eh? pero bueno, eso dicen también los yonkis del jamaro. Yo cuando quiera no me pinchan. Bueno, la semana pasada hice un programa que después a posteriori titulé como Dualidades. ¿eh? Eh, yo los títulos de los programas pongo los a posteriori, más que nada porque como no sé exactamente de qué llega lo que de lo que voy a hablar cada cada jueves, pues entonces, es, oye, ¿para que voy a ponerlo primero si, si no sé de qué va a decir? ¿eh? Bueno, muchas veces aunque lo, lo pongo primero, al final acabo... teniendo que cambiarlo porque, joder, al final hay otra cosa, ¿eh? de otra cosa. La semana pasada falé de, de unas cuantas dualidades, que si en que si la dualidad entre el socialismo y el capitalismo, que si la dualidad entre los artesanos y los artistas, que si la dualidad entre el refuerzo primario y el secundario, bueno, dualidades a, a montones, ¿eh? pero pero quedóme una una dualidad que yo creo que es una de las más importantes y de la que no dixi absolutamente nada pero bueno que ya conocéis un poquillo la la mi opinión sobre el tema porque falo muchas veces muchas veces en este programa falo faló de ello tratase de la dualidad es libertad o voluntad libertad voluntad individual O dominación por otro. Es, joder, vaya dualidad más complicada. No penséis, no penséis. Sí, y es ¿eh? una dualidad que, que yo creo que es tan esencial. Que lo realmente sorprendente es cómo es posible que, que haya gente que no la entienda. Que la mayoría de la gente no la, no la entienda. Eh, Todo bien cuanto de que tuve estos días hablando en alguna ocasión. Pásame muy a menudo, pasame muy a menudo de... de la democracia, de esto de la, de la democracia. Normal, a ver, yo no soy demócrata, ¿eh? y normalmente la, pero cuando dices esto queda todo el mundo callado mirando para ti, porque bueno, lo primero o lo mejor que piensa una persona cuando siente decir a otra que no es demócrata, y bueno, estoy sinunda por la democracia, igual y que está por ¿eh? bueno, lo primero que piensa, porque se supone que la democracia y es de algo bueno, ¿no? En principio, democracia... Vemos de poder del, del pueblo. Sí, bueno, sí, en principio parece que hay algo bueno, pero claro, cuando piensas que, que el poder del pueblo, eso que llaman poder del pueblo, no deja de ser otro poder más, bueno, pues ya igual no es tan tan guapo. Pero cuando además te das cuenta de que lo de poder del pueblo, y y como, como se dice esto, un eufemismo, un eufemismo porque no hay ningún... Pueblo que, que tenga usted nunca el, el poder, ¿eh? pues entonces ya empieces a empiezas a echar un poco más para atrás. Yo me acuerdo siempre de una, una muy buena manera de, de entender las cosas, ¿eh? no es la única, pero bueno, y hay una, una que ayuda bastante: buscarles las raíces, ir a, ¿eh? a dónde empieza la cosa. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué significa? Bueno, ya decimos que lo de democracia viene del, del griego, ¿no? del griego clásico. Demos ¿eh? de, de, de pueblo y gracia de, de poder. ¿no? Entonces, bueno, democracia es el poder del pueblo. Pero, ¿pero ¿qué fue en principio lo que, a lo que se llamó democracia? Hombre, vamos a ver, seguramente ven aquí de algún historiador, de algún especialista en la historia clásica, y me digan, no, no es exactamente así como tú dices. Bueno, yo ya sabéis, los que teis acostumbrados, los que teis fechos a sentir Anedonia, sabéis de sobra, ¿eh? y si no lo sabéis, digo voslo yo, una vez más, que Anedonia no es, un, no es para nada, un programa de, del que podéis fiaros. ¿eh? Para pa sacar ninguna conclusión o aprender sobre sobre el tema del que yo estoy hablando, porque sencillamente yo no me documento. ¿Mm? Yo falo de las cosas que conozco, de, de, de las cosas de las que me acuerdo, de las cosas que me contaron, pero no me no es me, por un molezo, no me preocupo demasiado en, en buscar datos fidedignos. Entonces, bueno, yo voy a contaros eh, los orígenes de la. de la democracia ese grandes rasgos de lo que yo me acuerdo que me contaron. Eh, la democracia, por lo visto, nació en la Grecia clásica. ¿eh? Una Grecia clásica, en concreto en Atenas. en Atenas Y eso que llamaban democracia, poder del pueblo, ¿eh? no dejaba de ser sencillamente que los, los ricos del lugar, los nobles, juntabanse en una plaza pública a tomar las decisiones eh, que atañían al funcionamiento de la polis. Y la política también, la política bien de, bien de polis, bien también del bien también del griego. Y, y era eso, juntábense ellos, ¿eh? y a mano alzada pues pues votaban. ¿eh? Y bueno, como votaban y se escollía por mayoría, pues por eso más o menos quedó lo de democracia. para llamar a esto. No sé, estaría bien de algún historiador, o alguno que sepa del tema que me lo cuente, si no, es fácil que yo me ponga a investigar porque ahora mismo me la duda. No sé si cuando volvió, ¿eh? cuando volvió a, cuando volvieron a pecer sistemas que formulaben, un determinado grupo que escogía eh, por mayoría los que viven a administrar, los que deben a, a ejercer el poder no sé exactamente qué, quién decidió que eso se llamara eh, democracia como como aquello que hacían los griegos clásicos voy a voy a intentar voy a intentar enterarme voy a intentar enterarme pero bueno de todas maneras lo que sí es verdad de que eso de la democracia de las elecciones siempre Y digo siempre, y, y bueno, pues espero estar confundido que alguno me diga, ah, mamón, confundíste, porque en este sitio tal no hay nada. Pero bueno, eso que llaman democracia, que yo sepa, eh, nunca, nunca hay ni tan siquiera la, el, el escoller al que manda, al que va a ejercer el, el poder, el total de las personas sobre las cuales va a ejercerse ese poder. ¿Mm? Te explícome. Ni que yo sepa, No conozco ninguna experiencia ¿eh? en el que se haya elegido un presidente, un jefe, un como lo queráis llamar, ¿eh? o un grupo de, de dirigentes ¿eh? Eh, que vayan a mandar solo, nada más y exclusivamente sobre los que sobre los que yo los que votaron, los que soyeron. No estoy diciendo ¿eh? sobre los que los votaron a ellos. Estoy diciendo. En general, sobre todo los que votaron. Bueno, ya si sentisteis alguna vez esos programas especiales que fego después de cualquier proceso electoral, nos que analizo los los resultados, pues bueno, pues ya sabéis más o menos a lo que me refiero. Que que incluso en estas democracias, como la nuestra, estas democracias occidentales, en las que supuestamente todo el mundo tiene derecho al voto No es verdad que todo el mundo tenga derecho al voto. Y una cosa que también es importante, eh, no todos los que tienen derecho al voto voten. ¿Mm? Podéis decir, bueno, pues problema de los que no votan, ¿no? Bueno, pues a lo mayor sí, problema de los que no votan. Pero a lo mayor también debiera ser problema de los de los votados, ¿no? A ver, que dijeran, hostia, pues resulta que eh, nada más votaron estos poquitinos y votó a este montón de gente que, que no quiso votar. bueno, pues eh, normalmente atribuyen lo a que, bueno, ya que nunca quisieron votar porque como fue bueno, fueron a dar un paseo pereí o fueron a la playa o tal, entonces por eso no votaron. No siendo que fue malo, porque entonces no votaron porque claro, fue tan malo que no había ganes ni de salir de casa a votar. Pero bueno, en fin, esto esto ye, esto y otra cuestión. La, la cuestión que, que yo quiero dejar clara, ya que normalmente... esto que llamen democracia, esto que llamen democracia suele ser la dictadura eh, de unos pocos. Cuando no inye, cuando no enllea una una mera apariencia, podríamos llegar al extremo de, de considerarlo una mera apariencia, porque al fin y al cabo, a ver, pensáis en un sitio cualquiera, pensáis mismamente, bueno, estamos en España, vamos a pensar en España. En España eh, alternense dos, dos grupos en el poder que en realidad no son muy diferentes el uno del otro. Yo diría que no son nada diferentes el uno del, del otro. Eh, vale, ahora los que me digan sí, hombre, sí, claro que sí, no tiene nada que ver lo que proponen los unos con los otros. Bueno, estoy uno de esos casos. Yo uno de esos casos no hay, caso pragmático del fechu de que la distancia, de que de la que mires un par de cosas. eh fai que te parezcan más iguales o o más apartaéis. Yo qué sé, pues si por ejemplo veis un mapa del mundo, un mapa mundi, Y diséis Ubieu y Xixón tan cerca o tan lejos. Pues si miráis en un mapa mundi diréis, joder, pues están muy muy cerquina, muy muy cerquina, pegados, ¿eh? De hecho son dos puntinos aquí que están prácticamente juntos. Si no se toquen los puntos no se ven siquiera. Bueno, de verdad. Ahora, si lo que miráis en cuanto de un mapa mundi y un mapa de España, pues de eso me cerca también, no andan tan cerca como en antes, eh, pero tan cerca también. Si miráis un mapa de Asturias Diréis, coño, pues no, a ver, cerca en un tan, ¿eh? Cerca los dos un tan, no llegué a yoñe tampoco, pero cerca en un tan. Y ya no digamos, si miráis nada más un mapa, pues, del centro de Asturias, ¿eh? pues saldrían uno en cada punta, a lo mejor, uno en medio y otro en una esquina, ¿eh? y entonces estarían estarían yoñe. Bueno, pues en esto yo igual. Eh, a lo mejor los que los que ellos gusta el sistema y están dentro, y están en uno de esos dos grupos, ¿eh? pues a lo mejor opinen que son muy diferentes. Pero para los que los vemos desde fuera, los que estamos tan yoñe, ¿eh? tan yoñe, tan yoñe, para nosotros son exactamente iguales. Y ya no hay que sean iguales esos dos, ya que también son exactamente iguales todos los demás. ¿eh? Que no digo que a lo mejor los partidos estos pequeñinos, que tal, que, que no están formados por gente de buenas intenciones y que creen la democracia. ¿Eh? Bueno, hombre, pues a lo mejor sí, eh, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor esa, esa gente tiene, tiene, bueno, pues, pues, pues tiene unos, unos verdaderos intereses de, de servicio y tal, pero a lo mismo. Eso oye porque todavía no subieron a bondo ¿eh? como para como pa corromperse. Y esto, a ver, me refiero a corromperse, no me refiero a esto que está ahora tan de moda. de moda porque bueno porque están saliendo están saltando un mogollón de casos no creo que no creo que por por por porque sea ahora creo que ya estaban ahí y ya estaban desde mucho tiempo lo que pasa es que ahora pues a lo mejor sí a lo mejor es verdad A lo mejor está de moda que, que los jueces como ellos bajen el sueldo y echen a gente y no sé qué historias pues ahora investiguen más qué sé yo a ver pero yo no me refiero ni tan siquiera a eso no me refiero a esa corrupción tan exagerada de incluso usar mal Eh, eh, usar en beneficio propio, que yo creo que eso se hace siempre las herramientas que, que aporta la, la tal democracia. No, refiero a una corrupción más pequeña. La corrupción es de sencillamente eh, dejar esa idea que a lo mejor pueden tener desde de un principio eh, de, de servir a, a la gente, de servir al, al pueblo, para empezar a servir a otros otros intereses otros intereses normalmente intereses económicos sabéis que que en mi opinión y yo creo que en una opinión de la gran mayoría de la gente aunque la más de la gente ve como un mal inevitable de algo así pero bueno yo creo que lo que realmente manda son los los intereses económicos Cuando se falla una cosa y se deja de hacer otra, normalmente es porque hay de algún tipo de, de interés ahí, yo qué sé, pues un caso que ahora te estoy viendo que ya es sí muy muy paradigmático, aunque sencillamente es porque se ve mucho ¿no? Por, no por no por otra no por otra cosa, eh, y por ejemplo eso del del el, el euro Vegas. ¿eh? que en Las Vegas dicen que, que va a poderse fumar y, y que van a relajarse les yays y bueno pues, pues pues como en todo lo demás, quiero decir, normalmente cualquier decisión, decisión de decisión política va mediatizada por unos por unos intereses económicos. En este caso tienen el interés económico de que de que si complejo si casino venga para España porque dicen, ¿eh? que va a dar, que va a dar trabajo bueno, pues entonces eh, van a hacerlo Sina. otras veces ya sencillamente eh, que siente que tiene un fuerte interés económico eh, bueno, pues presiona para que se faiga o se te de, de hacer una cosa, pueden presionar a lo mejor cuando decir, coño, que me marcho para otro país, eh, cuidadín que coño y marcho A lo mejor presionen con eso, pero a lo mejor presionen con. Eh, cuidadín, que de hecho de. Eh, de hecho de darte los millones que te doy, bello manga. O bueno, cuidadín, que si faes como yo quiero, pues igual yo me encargo de hacerte de algún regalín. ¿eh? Cosas cosas así, nada no, bueno. Yo creo que mandan, a ver, yo creo que en Asturias no manda ni manda mareces, ni manda ahora el. el ¿Cómo se llama este? El. a Javier Fernández ni aunque hubiera ganado los del otro lado manden ellos manda yo que sé pues Pepe Kaosmen y gente gente similar no pensáis que les carreteres faense para que circulen pereyes los los autobuses de de Alsa yo pienso que sí pero donde Alsa no tenga concesión pues tampoco es tan necesario a la carretera o igual sí sería necesario para la gente que vive pero no es necesario para para el que para el que tiene el poder para el que tiene el poder y yo creo que que no que la democracia que el sistema te ha corrompido por eso no me no y que el sistema ya asina esto decía muchas veces esta gente que pedía democracia real ya y yo decía pero bueno si democracia es real ya lo que hay pedí otra cosa joder no pedáis democracia real porque para eso y ya lo hay No, qué vale me retrucaban ellos. Esto no es democracia y otra cosa, la democracia y que todos podamos decidir. Bueno, anda, vale, está bien. Hay gente que cree en los unicornios y en esas. Oye, ¿qué que te diga? no nah, bueno a ver esto estoy una esa una exageración lo de los unicornios les eh, no lo de lo de que la democracia creo sinceramente que que ya sin eso que no hay otra cosa, que no hay posible que se haya de otra manera, ¿eh? eh no.